Diddly didly dido, ba ba didly dido, ba ba didly dido,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 Aloha, ¿Cómo andas, Juaní? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. A pesar de que nos vimos <risa> más eh, temprano. Pero la gente no lo sabe. No. Este es un encuentro casual. ¿En Vamos a poner un tinte de ciencia ficción. No nos conocemos, nunca nos vimos, pero cuando estamos en la radio sabemos que estamos ¿Será real hablando. esto? ¿Será real esto? No te metas ahí, maravilla, salí de ahí, maravilla. Hoy estamos con Cami en los controles. Otra vez. Otra vez. Volvió toda la normalidad, o no. Uh -huh. O oh no. Estamos eh, por embarcarnos... Ay, esto es... Banana. Eh... <risa> el, el jueves pasado estuvimos haciendo ahí un par de viajes terrestres. Uh -huh. Rompimos un ahora... poco el formato. Sí, y ahora vamos un poco... Eh, vamos a viajar un poco en ser... sentido vertical uh -huh. hacia... El espacio exterior y hacia otros tiempos también, exactamente viajes en el tiempo, creo. Sí. Es, es, es, es como una temática que es esa charla de 4 5 de la mañana de pijama party, <risa> no voy a descansar los ojos. y después, <risa> El que se duerme pierde. <risa> claro, y empiezan sí. las conspiraciones y demás. Sí. Primero habría que aclarar que esto puede o no ser real justamente. Eh, puede que no estemos aquí en vivo hoy Exactamente, es una manera que habrá usado Philip Depp para zafar del FBI Con sus teorías conspiranoides Pero también es una buena manera de vender libros ¿Qué tenemos sí. para hoy? Hoy ¿Qué? hoy eh, hoy es el aniversario del nacimiento de Ray Bradbury Que es un escritor de ciencia ficción eh, Muy reconocido, es eh, estadounidense uh -huh. Nació un 22 de agosto, como hoy es 22, ¿no? Sí. sí. Oh, gracias. No me había equivocado. Un 22 de agosto... portaba portavoz fe de ratas. <risa> todo lo mandamos por ahí. Eh, sí, hoy cumpliría 99 años. Eh, y bueno, era muy amigo de un músico de británico. David, de David Bowie. De David Bowie. El equipo hizo casi todo. Sí. Recontra prolífico en discos. Pasó por casi todos los estilos en los que se encaprichaba en el momento. Sí. Se dio lujo de grabar grandes películas Entre ellas Laberinto sí, sí. Hizo un camión Zulander que está terrible eh, Hay una película también de, eh, Que se llama El ansia Que hace de un, de un vampiro uh -huh. Está muy buena eh, Me sorprendió también esa peli eh, y También actúa Bueno, hace un personaje El mítico personaje de Philip Jeffries en Twin Peaks Que la rompe Como casi todo Por, La vez. rompe porque sobre todo en la temporada que se estrenó el año pasado o el anterior, en la temporada 3 eh, Actu eh, ya, ya había fallecido uh -huh. y, y aparece eh, pero como, como en forma de, de una tetera gigante que lanza vapor, no tenés que ver Otra o sea, cosa no me, esperaba, vos... no me esperaba, <risa> no me esperaba <risa> <risa> Algo más convencional, era un formato más ¿Vos estándar. Vos googleás, Philip Jeffries Twin Peaks y lo primero que te parece es esa tetera Genial Y bueno es esa, es Trascendió en tetera. Esas personas que, que realmente trascienden... La otra vez estaba en una, un blog tipo de, <risa> de temáticas indie, series y televisión. Hicieron una relación más con más más rara de las que hacemos nosotros entre Peaky Blinders y David Bowie. Como que le gustaba mucho la primera temporada que viene hace unos cuantos años atrás. Por mm -hmm. más que ahora vayan por la quinta, creo. Y le había gustado tanto que hubo ahí como un regalito de la boina más icónica. Se la quedó David Mirá. antes de morir. Pero bueno... Eh, dos amigos, ¿de quién imaginás que hablaban? ¿De fútbol? ¿La formación de Chacaritan? Mm, no. sí. Encontramos por ahí que es más del terreno de la física cuántica. Tampoco extraña mucho entre la tetera y sí, los mozones de Higgs. No pues. como mucha sí, sí. Eh, bueno, obviamente que los, los escritores de ciencia ficción estaban como muy metidos en eso. Uh -huh. Bueno, por mencionar, eh, Asimov era científico. Y era es como... un divulgador de... Primer nivel, por así decirlo sí, eh, Dick, no sé si era científico Pero también eh, Se metió como en ese terreno eh, Bueno, Bradbury eh, sí, Wells es, es Con como... la, la, el hombre invisible, la máquina del tiempo Bueno, se metían como en, en ese terreno Y hacían como que La cosa pareciera no tan Fantasiosa, ¿no? Como claro. dar esos detalles de ciencia Que, que por ahí a, a la gente que sabe sobre ese sobre ese tema un, yo sinceramente no he leído tanto sobre ciencia ficción pero tengo amigos que sí y que y además la influencia digamos en la cultura pop en otros formatos es ineludible es como que podemos ser especialistas en cierta manera en ciertos autores de ciencia ficción que han sido icónicos por ser justamente pioneros hasta incluso de eh, inventos tecnológicos que... Sí. que todavía ni se imaginaban adelantarse a la época desde la ficción desde la literatura sí Sí, sí, Entonces, ¿con qué rompemos el mm. programa? Vamos a escuchar, a Vamos a de... escuchar eh, un tema de Bowie uh -huh. que se llama Space Audit.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 you wear, now it's time to leave the capsule if you dare, this is major time to ground control, I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way,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 106-3-padeonauta.com.ar Bueno, ahí escuchábamos a David Bowie con Space Oddity. Uh -huh. eh, y hay una cosa muy... Bueno, estábamos hablando recién de... de como ¿Cuán prolífica era la, la, la obra de de los de estos escritores de ciencia ficción? Y comparándola con el cómic, también es como eh, un género bastante under y bastante eh, dejado, así como, ¿cómo se dice? Subvalorado, no sé. Uh -huh. eh, sí, digamos no por... No entra como en la, en la categoría de literatura. No entraba, no entraba claro. antes. Hoy justo hablábamos de, de considerarlo como un género menor también quizás como el estereotipo de que es una temática como lo que hablamos el otro día si es infantil o no, entonces como que le resta eh, mm. solidez por así decirlo, o padurez cuando quizás a veces pasa todo lo contrario, muchas veces va dependiendo de la obra que uno eh, analice eh, se mete con temas que no son muy distintos a los de Murakami digamos eh, conteniendo el hombre, hombre y el hombre y la mujer como el centro digamos, eh, lo que es la la interioridad, las crisis existenciales, esas grandes preguntas o ya sea esos esos dramas eh, anti-utópicos esos temores del, del futuro del avance de la ciencia, de la moral de la ética, y usando un digamos, a veces la ciencia ficción o la temática la tecnología las naves espaciales y demás viene a ser como a veces un decorado transitorio, podría ser en que también hace funcionar muchas novelas que trascienden el tiempo de la literatura clásica, que uno se las podría imaginar en, en un escenario parecido al de la contemporaneidad. No se imagina la calle de tierra y la carreta, sino que se lo puede imaginar tranquilamente en la siendo autorreferencial. Digamos, son cosas que trascienden. Eh... Sí, sí, por ahí uno se... Eh, no sé dice eh, ciencia ficción y te, y te imaginas robots y te imaginas guerras intergalácticas y qué sé yo pero eh, hay, hay una cosa que tienen estos autores que es que eh, un poco eh, tienen mucho de, mucho de filosófico ¿no? como preguntarse eh, por el por el, por el futuro de la humanidad que lo llevaba bueno digamos en este contexto Eh, estamos hablando entre 1950 digamos 1960 1970 periodo más de posguerra y también de guerras entre estados uh -huh. eh, nada esto como como el descontento de bueno sí a un gran gran grandes avances tecnológicos a dónde nos están llevando ¿no? claro si sí, la, las la, bombas la, atómicas ¿no? claro como... quienes se anclan en, en la mirada digamos de la posmodernidad y además eh, muchas veces esa nueva categoría historiográfica nace a partir de la crítica a los grandes relatos que había construido la modernidad Exacto. desde esa perspectiva uh -huh. y bueno, hablando de periodos posguerra y además eh, en plena Guerra Fría y posteriori eh, la carrera hacia el espacio digamos un, un tema que ha dado mucho material este, en, entre la URSS y por así decirlo, como o sea, ellos mismos se dicen América a mí me, me mata esa definición. Uh -huh. Pero bueno, eh, el año 69 fue un año paradigmático, ya sea por la llegada del hombre a de la luna eh, y también por, justamente, la, la producción de este disco, de David Bowie, con temática espacial, eh, a muy corto periodo de tiempo, 2001, dice, en el espacio. Eh, digamos como... Sí, sí, estaba como eso, bien en auge, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Esa temática. Uh -huh. Así que bueno, vamos a meternos un poco más de lleno Eh, o saliendo, mejor dicho de Ray Bradbury eh, Fahrenheit 451 Sí, novela de Bradbury La gran novela distópica con algunas otras en el género Bien, y que existe una película uh -huh. muy famosa de François Truffaut Del ¿De eh, 66 Por ahí contando sí. sí Pero que es, digamos, paradigmática al ser eh, la primera película que François sale del francés y Está íntegramente firmada en inglés. Quizás también se deba a la firma con una multinacional, una distribuidora muy grande como Universal. En la que hasta toma decisiones musicales, por así decirlo, al cambiar de su habitual compositor para las bandas de sonido y adoptar a Bernard Herrmann. Sí, uh -huh. eh, compositor también de <coughs> soundtrack de La Guerra de los Mundos, y Psicosis, Vértigo... Citizen Kane. Sí, eh, también eso como que, no, no digo homogeneiza, pero como esa sonoridad hace que que digamos que uno se dé cuenta más o menos dónde viene la película, ¿no? Claro. Sí, sí, sí es, es como el tópico a es cuando uno entra a la facultad, por ejemplo la carrera de composición, o se topa con eh, elementos del lenguaje contemporáneo ya tonal, Como que uno, lo, la, la primera impresión cuando uno viene de afuera es asociarlo a la música de películas y la música de películas de ciencia ficción, digamos los timbres y el lenguaje bien específico. Mm. Eh, ya que encontramos una relación de esas como la otra vez que alguien podría haber dicho forcé para pasar Frankenstein. Pero no. <ríe> Pero no fue así. Y tiene que ver con Barry Adamson, otro músico de renombre. Soy? Bueno, Barry Adamson podría ser un personaje ajeno a la música de cine, puesto que viene de un ambiente más alternativo. Eh, colaboró con Magazine, Buscox, eh, Nick Cave. Este, es y, inglés. ¿Cómo? Es inglés. Efectivamente, sí. Eh, tiene la particularidad de... A ver, de o sea, en, entra en nuestro programa con motivo de haber colaborado en Carretera Perdida, de David Lynch. Sí, y, y uno de los temas de Carretera Perdida, los highway. Eh, eh, el principal, digamos, el primero es eh, I'm Dangered. De David Bowie. Del disco que... del 95 y contando. Y además mm. el punto, digamos, como que entrelaza todo. Es otra canción de la banda sonora que se llama Something Wicked This Way Comes. Que nos sonó por todas partes. Viene de un verso de Macbeth, de Shakespeare. Sí. Aparece en Harry Potter. Ahí sí. como muy lavado. Es el nombre, de, obviamente, de una novela de Ray Bradbury. Y como banda sonora aparece tanto en, en la película de Café Tela Perdida sí. como las colaboraciones en el mismo disco que colabora eh, David Bowie todo cierra escuchamos ese duplete dale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 Fue lastimado un 12 de febrero del 2014 su asesino Cristian Daniel Duarte y terminó falleciendo el 17 de marzo del mismo año. Te convoco a la marcha el 26 de agosto a las 3 de la tarde en la ciudad de La Plata. El 27 de agosto te convoco a la marcha nacional contra el gatillo fácil en Capital. Red Nacional de Medios Alternativos Red Medios Alternativos Buscanos en www.rnma.org.ar Desde el Centro Social y Cultural Olga vázquez Transmite Radionauta FM 106.3 radionauta.com.ar Volvimos con todo, la velocidad de la luz, mucho para decir, muchas teorías conspirativas. Sí, veníamos tan rápido que nos olvidamos de comentarles eh, dónde nos pueden encontrar. Ajá. Eh, nos pueden escribir a eh, el WhatsApp de la radio 2216705190 a eh tenemos nos pueden encontrar por Facebook y por Instagram también como los aurios, y también a la radio Radio Nauta Bueno, eh, vamos a seguir con otro escritor también de esa misma generación que es Arthur Clark. Arthur Clark. Exactamente. También de 1917 La misma generación obsesionada sí, Pero con... de Reino Unido Exactamente, sí, sí sí Es un un personaje que directamente o indirectamente Ha contribuido mucho a la cultura pop Vinculada a la ciencia ficción sí Ya sea desde su colaboración en el guión Va en guión y en la, la idea casi original Porque sumó tanto Kubrick Que fue como un sample <ríe> En 2001, dice, en el espacio Sí que le dio mucho a la música en cuanto a la especulación si sí, eso que sucede en el apartado Beyond Jupiter está hecho a propósito que vos reproducís ecos de Pink <risas> Floyd del disco Medel y va en sincronía casi perfecta porque es realmente Me encantan esas cosas que surgen de dónde, de, de comentarios de YouTube, no sé, sí. ¿viste? <risa> y a, a, adquiere un aval casi científico porque <risa> sí. es un rumor, las páginas dicen rumor, pero se multiplica tanto que... claro Igual, la verdad, no le sumaría mucho que fuera adrede o quizás le quitaría un poco mm. de esa mística. De, a mí me gusta que sea así como... claro A mí me encanta. Eh, el... Como una construcción popular. Ajá. Eh, está bueno. Sí, sí, toda la música de, de la película en general es música académica. Exactamente. Eh, Ligeti. Eh. Sí, desde lo contemporáneo tiene a Ligeti, pero también va desde más atrás, con generaciones de los Strauss, con el Danubio ah. Azul, y así habló Zaratustra. Eh, o sea, tiene un, un poco de todo romántico, eh, al borde del atonalismo y lo atonal. Este, y eso contribuyó mucho a que tengamos el imaginario de la música de ciencia ficción uh -huh. tal lenguaje digamos sí, sí. Eh, hay una anécdota muy rara de cuando usó sin pedirle permiso a Ligeti esas esas obras vocales microtonales que no le dio digamos, no proclamó lo del derecho de autor, no, no lo nombró como autor intelectual de las obras por lo que y ni en Roy los créditos no, tampoco <risas> lo denunció pero solamente simbólicamente por un dólar solamente para no solamente no para que se conozca digamos al autor de, de la obra. Claro, claro. Uh -huh. Sí, otras cosas que que ha escrito Clark podría ser podría ser Podría ser. Eh, bueno, tiene otras otras eh, continuaciones, ¿no? 2001. Sí, digamos No la película, sino el, posteriori, el libro. Posteriori eh, como saltando mil años y teniendo un hilo conductor desde ese bendito monolito que aparece sí. eh, y también un, un libro que se llama El fin de la infancia mm. que ha influido eh, una producción entera digamos una productora entera que es eh, Gainax la encargada de llevar a cabo Evangelion y mantenernos tantos años en la espera de saco un nova más una pequeña continuación una readaptación eh, esas ovas ¿cómo se llaman eh, tiene como Relación directa ya casi desde un perfil psicológico, no tanto desde lo que hablamos anteriormente de los robots, el espacio, no sé un futuro completamente distópico en el que se puede ir todo a y ya sabemos dónde, se se <ríe> o tienen una relación más humana, es, es, es increíble. Eh, bueno, ¿qué música <risa> hemos seleccionado para este tópico tan de agradables sujetos? <risa> bueno, eh, en sincronía con una escena de uh -huh. 2001 Lo que contabas, ¿no? Esto de, de del tema de Pink Floyd Sí, el tema que tuvimos que arreglarnos ahí con un bocadillo Porque Echos en la versión completa, digamos Que es la segunda cara de Medell Son 24 minutos de música mm. Por lo cual decidimos no abrir con el primer tema El primer disco de Pink Floyd Que se ocupa del espacio Se llama Astronomy, Astronomy Domain Dome. The sound resounds around the ice Because I'm together Ask your mates But Golden Boy's in bad shape I found out the hard way That here ain't no place For dolls like you and me Everybody's on a barge Floating down the endless stream Of great TV 1984, 2019, maybe I was a little too wild in the 70s Rocket ship greased down the cracks of my knuckle Karate bandana, warped speed cheek Hair down to the impressive mustache Love came in a bottle with a twist of cap Let's all have a swig and do a hot laugh But who you gonna call my martini police Baby that isn't how they look tonight Oh no It's just the light forever To get to your eyes just wanted to be one of those ghosts You thought that you could forget And then I haunt you via the rear view Never on a long drive from the backseat But it's all right Cause you love me And you recognize that it ain't how it should be Your eyes are heavy and the weather's getting ugly So pull over i know the place Don't you know an apparition is a cheap day? What exactly is it you've been drinking these days? Jukebox in the corner, the hot summer You got a film upon the wall, and it's dark enough to dance What do you mean you never seen Blade Runner? See you at www.radionauta.com.ar FM 106.3 ¿Qué me querés decir con que nunca viste Blade Runner? A mí me pasa algo con Blade Runner que admito no haberla visto tener amigos demasiado hiper mega remanijas mm. con muchas teorías, muchos finales es una película que tiene esos director cuts infinitos y se vuelve a salir la salida de tal enfoque tal minuto, digamos eh, es, un, sí, es, una es una película realmente de un culto, culto, un culto. Sí, sí. y se hizo una remake hace poco, hace ¿Ah, un sí? par de años sí. ah, es verdad, con Ryan Golding no, en realidad no es una remake, es como, como la continuación, una continuación. Sí, es sí. verdad, es verdad 2049 sí, sí, sí. Creo, es. creo que sí Acá no más. <risa> Por eso también ha pasado mucho. Sí. Muchas novelas y demás de ciencia ficción que nos pintaban de alguna manera. Mm. Que estábamos escuchando recién. Íbamos de... de escuchar a Arctic Monkeys hacer "Steer Treatment". Bien. Es un tema del último disco, se llama Tranquility Base o Thean Casino. Es un disco que tiene mucho la temática del espacio con referencias algunas muy precisas, otras más populares. Había pensado también en la canción Four Out of Five, que habla un poco de poner una taquería en la luna y usa referencias como Claudius que es un a ver Keila que me está escuchando que es astrónoma me va a matar pero vendría a ser como un cráter muy muy famoso hay un abate una base en una base nuclear una base nuclear por ahí pero este tema eh, lo hemos elegido stir treatment el que acabamos de, de escuchar más precisamente por tienes esa pregunta qué me quieres decir con que nunca viste The Blade Runner Eh, y bueno, Bajando hablar de Blade Runner es hablar un poco de Philip Dick. Sí, hay muchísimas, muchísimas películas que están basadas, y si no basadas, también están eh, inspiradas en eh, elementos que propone Dick en sus novelas. Las que están basadas post bueno, Blade Runner, Desafío Total, Minority Report, The Man in the High Castle, y después hay muchas otras que seguramente les van a sonar Eh, como Truman Show uh -huh. El Quinto Elemento, Brasil Terrilium eh, 12 Monos, Vanilla Sky Bueno, Origen ahí, ahí va, Matrix es, Eso es lo que pasa un poco cuando sos ultra pionero es como que, claro ¿Qué pasa con Matrix? ¿Qué encontraste? Bueno, no, Matrix eh, resulta que hay como una conferencia en la que él habla y todo muy serio, ¿no? Como que él, él se sienta y dice, bueno, mira lo que yo cuento en mis novelas eh, es la realidad. Uh -huh. Pueden tomarlo o no, pueden creerme o no, pero es por esto que soy perseguido por las autoridades eh, estadounidenses. Bueno, en fin. Y, bueno, él cuenta... Que, que tiene como... Bueno, hay muchísimas cosas para contar y no tenemos tiempo. Pero él cuenta que, que tiene como una... Como una aparición de, de una mujer que tiene pelo corto. Que le dice que la realidad que está viendo no es la realidad... Tal... Bueno, nada. como la, la pensamos y la conocemos sí, aparentemente. Sí, sí. Bueno, y básicamente lo que cuenta él en ese año. Creo, creo que es en el 77. Eh, cuando hace esa conferencia. Es... El argumento de Matrix uh -huh. Créalo bueno, o no, no. <risa> Las influencias sí, de las ¿Cómo se llama? En las hermanas w Wachowski Creo que sí, ahora Wachowski. va a salir la 4 Con los protagonistas confirmados claro. Bueno, hay, hay muchísimas cosas Para contar de Dick eh, Cosas con Strawberry Fields sí, ¿no? res, Resumiendo, <risa> digamos es un personaje Muy polémico porque si se hubiese limitado A publicar sus obras Quedaría un cierto mito Ya por la obra de sí misma Pero a menudo se lo ha tildado como que ha tenido problemas quizás con las drogas, o, o se ha intoxicado sin querer, o ha tenido algún tipo de desorden eh, psicológico para tener... ¿Está todo está todo bien? <ríe> Buenísimo. Estamos hablando ahí, negociando con el control, eh, minuto a minuto. Eh, ha tenido episodios muy raros en su vida, como sí. estar escuchando Strawberry Fields, y saber que su hijo tenía una afección muy precisa, llevarlo al médico que efectivamente la tenga, o sí, sí. levantarse un día, tener como un episodio de crisis nerviosa y empezar a hablar un idioma que nunca estudió eh, o habló previamente. Entonces es como que le suma ese mito de, de la escritura de Ikeana que compite con Charles Dickens en la terminología, pero que sin duda ha influenciado mucho el consumo que tenemos hoy en día en las películas uh -huh. de ciencia ficción como género. Sí, además... Eh, cositas así para agregar sobre este personaje. Eh, es muy parecido a Policía de Stranger Things, lo quería decir. <risa> ¿Habrá sido a propósito eso? No las... sé, no sé yo lo encuentro parecido. Eh, ¿Cómo se llama el actor? David Harbour. Puede haber sido un homenaje digamos, por ser? el universo sí, sí, sí. Que, que hay ahí. Quizás. Si, y si una no... serie de fútbol, capaz quedaba con medio. <risa> y si no, es también una linda coincidencia. Uh -huh. Y también era un melómano, era un tipo que... que que le gustaba la música clásica, no, la música académica, tenía un cuento que que nada, que hablaba todo un poco de eso. ¿Cómo que lo escuchaste no, no, en, en acento español nativo? Sí, tengo que admitir que lo escuché en un audiolibro <risa> y Hermión. Sí, no voy a contar. Pero sí está, se llama eh, ya te digo. Dale, mientras contamos un poco el argumento, eh, la, la inteligente idea de plasmar partituras en animales. Sí. Sí, como eh, esto de, de, del desgaste de las cosas físicas, Ajá. pasarlas a, a través de una máquina, pasarlas a, a seres vivos, ¿no? Lo cual es es tonto para mí porque, <risa> bueno, también los seres vivos mueren, ¿no? Claro, exactamente. Y en este caso mutan de alguna manera. Sí, hay una parte en la que eh, eh, Wagner mata a Schumann. Wagner era. Animal, animal. era el... Y Wagner era como una especie de pavo real. Ajá. Si no me equivoco, sí. Eh, Bach, por ejemplo, eran escarabajos dorados. <risa> y estos animales mutan y los escarabajos se, les salen eh, Otras pinches. Otras extremidades. Sí ¿sí, ¿no? sí, sí, sí. Como que se vuelven feroces uh -huh. y empiezan como un caos. Se arma la estructura del cuento en base al, al caos. que Sí, capaz que también bajaba línea con, con esto de decir, bueno, eh, que, de entre compositores, ¿no? Ajá, eh. sí. Digamos, ninguna mirada creo yo, debe ser inocente en ese caso y volvamos al, a lo de los primeros bloques del programa de que a veces eh, lo iberosímil por así decirlo, lo fantástico es simplemente como una circunstancia de algo mucho más profundo, una crítica quizás a la, a la sociedad contemporánea o un deseo por lo que vendrá una mm. precaución La máquina preservadora se llama el cuento de Genial, Philip K. Dick Una buena recomendación para el programa del día sí Y nos vamos Con otra, escuchando otra cosa de... buenísima de YouTube. <risa> Esto es hermoso, la verdad me, me hace me hace la vida. Cuando suben un video y alguien comenta... Che, si le, lo mezclás en el minuto 3... Sí, coma... es como una composición eh, popular, colectiva. Uh -huh. Está bueno. Bueno, el mashup es un poco así. Exactamente, sí. Es colaborativo sobre todas las cosas. Nos despedimos con un mashup sugerido por usuarios de YouTube. Entre la banda sonora de la película Blade Runner Vangelis. Eh, la pista que se remite a un blues. Y... La banda sonora de las vírgenes suicidas. Película que han pasado hasta el hartazgo en Isat. Eh, y cuando la dejan de pasar la extrañamos. Eh, Air. Playground Love. Ah, pensé que iba la pista de fondo. Bueno, fue un desacople porque estamos armando el mashup minuto a minuto. <risa> pero, eh, volvamos. Eh, mashup de Air. Playground Love. Vangelis. Blade Runner. La banda sonora. Le damos para adelante a la mezcla.